Marcelo Pedontada, Marcelo, Pali Cucharini te habla. ¿Cómo andás? ¿cómo estás? Un gusto. ¿Todo bien? Sí, todo bien, Marcelo. Eh, contanos, a ver, eh, se confirmó que es John Fuss, la firma que sí. estaría por radicarse sí. en la ciudad de Santa Rosa y que está realizando la sí. prueba ahí sí, mira, de Cali. En, en, en primer lugar, hay que ser absolutamente prudente en la expectativa que uno genera en este tipo de anuncios porque estamos en, en, en vías de eh, negociaciones con una empresa muy importante, pero son negociaciones al fin y son plazos que hay que cumplir. En primer momento la empresa quería saber si los currículum enviados eh, desde el Ministerio de la Producción eh, eran tal, eh, tal como ellos lo estaban leyendo, entonces vinieron a hacer una prueba de competencia, sobre todo con algunos grupos de trabajadores, Los trabajadores de calzar tienen un valor agregado, es que en la mecánica de producción de calzar, eh, todos hacían todo en el proceso. O sea, podían estar en corte, podían estar en cocido, eh, podían estar en el armado. Entonces eso les da un, un hándicap bastante importante, pero en el día de ayer, eh, creo yo, por lo que pude hablar con quienes estaban tomando estas pruebas en forma muy positiva estamos evacuando en uno de los momentos más importantes, sobre todo teniendo en cuenta el antecedente que dicen los directivos de la empresa, que ellos habían entonces son viendo la posibilidad de instalarse en, en Catamarca, otra provincia que tiene por caída también la producción de calzar, pero que no encontraron la mano de obra que ellos necesitan para generar el producto que ellos tienen de excelencia y calidad en el calzado. Eh, ahora esto va a continuar en el día de hoy y luego van a tomar una determinación, pero mirá, yo soy muy optimista en que esto eh, puede ser una realidad en 5 o 6 meses. Claro. Eh, Marcelo, ¿desde cuándo viene negociando el gobierno provincial con esta firma? Más, te puedo asegurar que más de 45 o 60 días estoy seguro que es así. Mm. Lo que pasa es que fuimos dando pasos en silencio, se nos vino la época electoral y el ministro creyó conveniente no politizar un anuncio de este tipo porque podría caer... Eh, en el saco, dice, un anuncio político para avanzar en medio de la campaña y, y se pidió y la verdad que en esto tanto la agrupación de trabajadores de Calzar como el gremio Tectil Nerio Medina cumplieron la rajatabla porque te imaginás, no podemos imaginar sencillamente la, la ilusión, la expectativa que debe tener cada uno de, nuestros, eh, de, de los trabajadores de nuestra ciudad que que ven con alguna posibilidad cierta de recuperar su vida y su historia laboral. Claro. Eh, esto fue así, la empresa lo pidió para no, para no generar una expectativa que luego se volviera en contra con su marca, que es lo que cuidan. Eh, también ven con muy buenos ojos las ventajas cooperativas que tiene hoy la provincia de La Pampa. Santa Rosa está a 100 kilómetros de General Pico, con lo cual la zona franca está al alcance de la mano. Tenemos exenciones impositivas por ley que son muy beneficiosas. Inclusive se habló se ofreció alguna posibilidad a través de en, en nuestra entidad financiera acompañar y nos dijeron que no que ellos no necesitaban préstamos sino que necesitaban sobre todo tener asegurado el material humano para instalarse bueno nosotros creemos que ayer empezamos los pampeanos a mostrarles que tenemos el material humano y, y mucha consulta que he tenido entre el día de ayer uh -huh. en las redes sociales y en mi teléfono y, y en la sucursalía. si esto es solo para los trabajadores de calzar Yo lo que digo que en una primera instancia sí porque es lo que necesita la empresa para instalarse. Pero estamos hablando de un proyecto de cinco años donde los números de mano de obra que se hablan son bastante eh, mayor a la que está disponible eh, de que quedaron desocupados. Que, que no es que uno sí, otro no, sino que realmente eh, quienes hoy están o tienen el valor agregado y las competencias necesarias para este emprendimiento son precisamente los trabajadores calzar, pero a futuro Quizás estamos hablando de una mega o de una gran capacitación para muchos de los jóvenes de nuestra ciudad que puedan acceder también a un puesto de trabajo. Eh, hay un trascendido eh, que dice que la firma querría salir o no agrandar más su planta que tiene en Florencio Varela. No, ellos tienen un grave problema en, en, en la convivencia diaria eh, de sus trabajadores con su medio ambiente donde está instalado la empresa. Es una empresa que acredita en los últimos 18 meses cero accidente laboral. In situ, o sea, dentro de la, del emprendimiento, mm. pero tiene un gran, un gran eh, número, un alto porcentaje de accidentes de que es desde que van del trabajo a, a la casa, del operario, de la, de la casa al trabajo, por robo, por arrebatos, mm. eh, por situaciones de violencia, por accidentes de tránsito. Eso merma la capacidad de trabajo y además ellos nos hablan que hoy tienen trabajadores que viajan, que salen a las 3 de la mañana de la casa y llegan a las 9 o a las 6 de la tarde otra vez, con lo cual la capacidad de prestación se ve limitada, ellos hablan de un valor agregado de la empresa como un sello distintivo, el cuidado de sus trabajadores, y creen que hoy tienen que buscar un medio ambiente mucho más benigno, mucho más, eh, en medio ambiente laboral, estoy hablando sí. mucho más benigno, más, eh, a, eh, más saludable para sus trabajadores, y por eso están buscando alternativas en el interior del país. Claro. Eh, ¿Qué ventajas le ofrece la provincia? Porque mencionabas algo recién. No, eh... no te digo. Nosotros tenemos por ley la alícuota cero en ingresos brutos para los emprendimientos industriales. Tenemos la zona franca eh, y la verdad es que no nos han solicitado hoy algún tipo de, de excepciones al régimen impositivo, al régimen laboral que tenemos. Ellos lo que están, sobre todo, enfocados en que El, el, la dotación de mano de obra que la provincia le puede ofrecer, le permite ellos un rápido eh, trasvase de algún grado de la producción que ellos tienen en, en Buenos Aires a Santa Rosa y ponerse en marcha. Claro. Eh... cuando vengan los, los, los, los, los, digamos, los jerarquizados de esta empresa, eh, un problema que tengamos en nuestra sociedad es ver si está disponible la cantidad de inmuebles para alquilar que necesita la empresa. Bueno, pero son todos temas que se van a ir puliendo con el transcurso del tiempo. Nosotros estamos expectantes de que la prueba, que es un requisito sine qua non, de nuestros trabajadores sea positiva para pasar al último, a, a, otro, a otra instancia de negociación. Claro. Eh, Marcelo, ¿la prueba termina hoy o hay otro, otra jornada? No, no, eh, la prueba eh, puede continuar entre de hoy y mañana, pero es no. una, una primera instancia que el viernes o el lunes vamos a estar sabiendo... Sí, esto fue positivo. Claro. Eh, ¿Y por lo que viste en la previa, o digo, sí. lo que se realizó ayer? ¿qué, qué? No, mirá, yo te voy a decir algo. El, el, el taller de prueba que se montó, se uh -huh. montó con, con máquinas que están muy por debajo del nivel que nuestros operarios ya manejan, uh -huh. que son en realidad las máquinas que van a instalar en Santa Rosa, y así todo, la prueba ha sido positiva, estaban uh -huh. muy contentos. Yo veía a quienes estaban tomando la prueba que, que, que nuestros trabajadores estaban cumpliendo muy bien. Así que, vuelvo a decir, yo soy eh, moderadamente optimista, no quiero generar con esto una expectativa que después se vuelva en contra para el propio trabajador. Claro. Porque hoy el trabajador, vos tenés que pensar, Pali, que está viendo a corto plazo volver a retomar su vida útil laboral en lo que sabe hacer. Sí. No ha tenido que cambiar ni un ápice su competencia, sus capacidades, Y eso genera una expectativa en el núcleo familiar. Así que seamos prudentes, estamos en este periodo, eh, yo siempre digo lo mismo, el, el empresario no hace filantropía, el empresario busca condiciones para que su negocio sea mucho más rentable. Ahora bien, hay distintos emprendimientos empresariales que tienen un, un concepto de, de, de, de, de, de acompañamiento al, al bienestar del trabajador y parece que esta empresa es una de ellas. Claro. De la elección te puedo preguntar algo. Lo que quieras. ¿Y ¿Cómo? Bueno, se, se habla de paliza acá en Santa Rosa. ¿Cómo, qué, ¿Qué definición le podés dar vos? Yo creo que fue contundente, sí, eh, el electorado de Santa Rosa en acompañar eh, una idea de gobierno que ya eh, viene eh, traduciéndose en el tiempo y también fue un voto costigo a lo horroroso que ha sido la gestión. Cambiemos en el país y sobre todo en la ciudad, pero. Eh, vuelvo a decir, me parece que hubo una gran visión del gobernador de la provincia que nos llevó a entender que teníamos que abrir nuestro concepto de justicialista a las distintas agrupaciones del Frente Popular, se, se hizo un gran frente de unidad y esto pudo capitalizar perfectamente lo que el electorado estaba pidiendo. Hoy me parece, si vos contrastás el resultado de pico con el de Santa Rosa, donde había dos oficialismos que ponían en juego su gestión, te das cuenta que la gente ha votado mucha gestión en pico y ha castigado la falta de gestión en Santa Rosa y eso nos ha beneficiado claramente. Después, personalmente, yo no esperaba esa diferencia tan abultada. yo veía que las condiciones estaban dadas para que nosotros reivindiquemos el poder del peronismo en La Pampa, pero tampoco pensaba con estos números. Estos números nos ponen ante un desafío fundamental, que es la de saber capitalizar y administrar el poder y la oportunidad que el electorado de la Pampa nos ha dado. Pero me parece que estamos ante, eh, digamos, eh, políticos como Sergio, como Luciano, que lo van a entender, van a poder amalgamar cada uno de los matices de esta conformación, y, y bueno, de una vez por todas en Santa Rosa el peronismo le va a poder ofrecer realmente una buena gestión a, a todos los ciudadanos. Eh, Marcelo, eh, se pone como ejemplo la provincia, por esto que decías vos, de incorporar a sectores nacionales y populares, eh, a, a nivel nacional, ¿se puede lograr eso? Me parece que a partir de la decisión de la expresidenta de abrir una puerta de negociación, creo que estamos mucho mejor que el día viernes. Ahora, uh -huh. me parece que hay algunos que no entienden que si no se logra este consenso se está trabajando para el sometimiento del pueblo porque lo único que van a lograr es que Macri cambiemos este, esta deformidad histórica ¿sí? conduciendo los destinos del país pero además hay una cuestión, si en esta instancia donde están buscando que la ciudadanía les crea hablan de ajuste, vos te imaginás con la reivindicación de cuatro años más en el poder, la situación se va a hacer mucho más grave de la que hoy tenemos entonces me parece que acá los dirigentes nacionales de peso tienen que tener un grado de grandeza, tratar de minimizar las diferencias personales por sobre la valoración de las generales y me parece que estamos nuevamente ante la puerta de una gran oportunidad histórica. Marcelo, no sé si querés completar con algo, sino gracias. No, no, agradecerte y esperemos que hoy vayamos camino a un nuevo título con la niña. Ojalá, eh, 21 a 20. A <risa> bueno, gracias Buen Marcelo, abrazo. abrazo. Chau, chau. La palabra del subsecretario de Trabajo, Marcelo P. de Ontá, pasó por Radio Kermés, 838 minutos. Información, Información actualidad, actualidad, humor, humor, humor. Y, muchas y muchas voces. Periodismo en Radio Kermés, 106-1. La Radio Comunitaria.